Sanguche, epónimo de John Montagu, conde de sándwich y al pan pan y al vino, Sanguche. Buen mediodía, buen mediodía. Qué bueno, Meri, eh, te estaba escuchando recién en las noticias que contabas por qué es el paro en el subte. Eh, nosotros veníamos escuchando la radio y te dicen que hay paro en el subte, pero no te dicen por, ¿Por qué. qué. Las radios este, por ahí más comerciales o más este, conocidas, si se quiere... Eh, así que nada, te agradezco saber por qué es el paro del subte, pero ya estamos aquí, le damos paso a nuestro amigo Juan Badaloni que ha preparado el downleable como todos los miércoles este año. Como todos, todos los... los jueves. Ahí va. Yo sabía que era Como todos los miércoles el año pasado. El año sí. pasado. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Mary? ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Con mucha información de Dobleable y me gusta. Sí, hay bastante para comentar. Eh, además de traer música, como cada jueves, de esta música que está libre para, para compartir, para descargar en Internet... Eh, también esta semana hubo una especie de acontecimiento de fecha que tiene que ver con el espíritu de esta columna sí. el 14 de julio que no me acuerdo si fue el martes eh, sí, antes de ser. el martes eh, se cumplieron 20 años de, eh, del mp3 de la aparición del mp3 digamos de, de que un grupo de científicos eh, se juntaron a trabajar en torno al sonido y consiguieron comprimir la música eh, cambiando para siempre digamos eh, no solo la industria de la música que claro está después con la aparición de Napster y todas las cosas que vinieron después uh -huh. ya no fue la misma por suerte sí. en muchas cosas eh, sino también lo que más me interesa es cómo cambió nuestra manera de escuchar claro, música la escucha. no cómo a partir de ese momento de aquel viejo tocadisco que había uno por manzana, por barrio Y se juntaban todos a escucharlo A los dispositivos móviles que lo llevaban Sí, a o todos. hasta el cassette que por ahí te sí. grababa un amigo una amiga Y te pasaba una canción que sí. había escuchado en la radio O que sí. se compró un cassette y te copiaba el cassette Los mixtapes que armábamos ahí rebobinando con la birome, la cinta, ¿no? Y todas esas distintas formas de, de relacionarnos con la música, con el MP3 Fue como una verdadera revolución, digamos, sí. un cambio grande eh, Así que nada, recordarlo un poco porque tiene que ver un poco con el de, de esta columna, que siempre tratamos de, de recomendar cosas que están para descargar de forma libre y esto es posible gracias a una tecnología como el MP3, ¿no? Exactamente. ¿Vos habías estado comentando algo? El martes comentamos porque justo como fue, bueno, el martes se recordó, sí. hubo un evento el cual también recomendamos que fue el Net Label Day en Argentina y a nivel mundial se dio en distintos lados, pero acá en Argentina se dio... Eh, que se juntaron todas estas discográficas por ejemplo también dijimos que estuvo Fuego Amigo Discos que fue Ajá. uno de los recomendados sí. de, de los sellos discográficos siempre recomendamos cosas Endable, y un montón de, digamos, de, de sellos más que se juntaron e hicieron así como una no solo virtual y esta escucha virtual sino uh -huh. una juntada y, y ahí tocaron un par de bandas, incluso ese mismo día se liberaron Algunos discos de estos sellos que por ahí son pagos O claro. digamos alguna manera de, de retribución a lo, que, a lo que hacen Ese día se, se liberaron un par gratuitos uh -huh. Sí, la verdad que eh, está bueno recordarlo Porque por esto que decimos Para nosotros que nos gusta la música Y que nos gusta compartir la música sobre todo Esto fue, y sumado a después a internet no Porque es, hace 20 años internet por lo menos en Argentina Todavía no tenía el desarrollo que tenía hoy Sí A la revolución que fue el mp3, unos años después, se le sumó este acceso a internet cada vez más masivo, uh -huh. con lo cual estamos ante un verdadero cambio, un salto tecnológico importante. Recuerdo de esa época, eh, los eh, principios de la música bajada por internet, un amigo que de repente viene un día y me dice, tengo toda la discografía de los Beatles. No, nah, ¡No <risa> Toda la discografía de Revit, no puede ser! Íbamos y de repente se había bajado, no me acuerdo qué había en esa época, pero había diferentes programas, ¿no? Sí, uno muy famoso fue el Napster, ¿se claro, acuerdan? Sí. sí, Pero creo que inclusive antes del antes. Napster, ¿no? Ya había algunos otros sí, sí, desarrolladores y, y empezamos como de repente esto que hoy en día es decir, tengo toda la discografía de Revit y le salgo medio como hasta fácil, porque hasta por ahí pones YouTube y encontrás los sí, que Sí, ahora ni siquiera hace falta que por ahí que, que la bajes, sino que la encontrás. Directamente en la nube, uh -huh. muy fácilmente. Pero esa disponibilidad, ¿no? Poder llegar a tener todo en un aparato que hasta ese momento estaba... Si bien post-Walkman estaba el CD player, que tenía el famoso anti-shake. Porque vos salías a caminar y se te movía y saltaba claro. la canción. Sí, sí. Eh, bueno, una, algunos datos... MP3 es la, la, de, o sea, la denominación técnica, es la, la abreviatura de MPEG Audio, Lay, Audio Layer 3, que es uh -huh. uno de los formatos que los que comprimimos música nos aparecen ahí. Eh, de ahí viene MP3. No vino de Silicon Valley, el invento como muchos de, de, lo, de los inventos tecnológicos de hoy, que vienen de esa especie de paraíso de la tecnología uh -huh. que es Silicon Valley, uh -huh. sino que vino de Alemania. Mirá. Eh, era un grupo de científicos alemanes de un instituto innombrable que creo que no lo vienen a intentar. Sabina Mina, de, después le pedimos, justo estaba hablando. Científicos vacaciones. del Fraunhofer Institute for Instead. Bueno, imposible. Uy, para, para. Alemanes para me ellos. Me <risa> Fraunhofer Institute for Interge sur la Ah, bueno. De bueno. la localidad de Erlenheim. Ahí está. <risa> Hace 20 años estos científicos entonces desarrollaron esta, esta tecnología, este, esta forma de comprimir música. Que acá tengo más o menos la cuestión técnicas que obviamente los operadores y todos de la radio lo van a saber mejor que yo pero por ejemplo se permitía reducir una canción de 32 megas uh -huh. a 2.3 megas ¿no? esa es un poco la proporción y lo que hace, según entiendo no soy experto en el tema, es como reducir un montón de frecuencias, ¿no? que el oído humano a simple escucha no, no las registra digamos, uh -huh. que estaban como de más Obviamente los puristas te van a decir que eso le quita calidad al sonido, sí, eh, porque le saca un montón de matices, ¿no? Pero básicamente eso es lo que hace... El Aligerando MP3. el peso y que puedan entrar más capacidad en cualquier Exacto. dispositivo. Ahí va. Así que bueno, 20 años del MP3 eh, y para pensar ¿no? en cómo escuchamos música hoy, tiene mucho que ver con esto. Uh -huh. eh, en los dispositivos móviles. Esto, obviamente, como les decía, unido a Internet. Eso, por un lado. No sé si quieren agregar algo más con respecto al MP3. Eh, no, me parece que... Um... Eh, nosotros es como algo que lo tenemos recontra incorporado mm. y, y, y es como, uno está como, eh, me parece en esta, en esta altura de la tecnología esperando que venga lo, lo, lo que sigue sí ahora, ¿no? Como sí. que el MP3 ya está casi, como bien decís, ya pasaron 20 años, me parece que está, estamos esperando otra cosa, no sé cuánta vida le queda al MP3. Mm -hmm. Eh, y otra cosa que, que siempre lo decimos en esta columna es que, bueno, invitar a las, a las nuevas bandas, e incluso a, a las viejas también, porque justamente lo que se dio con esto es como una especie de nuevo paradigma en la industria de la música, que algunos se adaptaron muy bien, de hecho los grandes sellos, las multinacionales, se han adaptado, primero patalearon, después se dieron cuenta que no podían contra esto y se adaptaron, eh, pero también hay, muchas veces hay resistencia de los propios artistas, uh -huh. ¿no? Y, bueno, Un pequeño sugerencia es, anímense a, a estas nuevas tecnologías, a estas nuevas formas de compartir música que hay programas como nosotros que los usamos, ¿sí? y un montón de gente. Así que para adelante con eso y como siempre mándennos el link y lo sí. descargamos, lo y, nos le, sugerimos. Le, le, le, le, mas, pedimos el link entonces del Sándwich Tribal, nosotros lo derivamos <risas> a Juan que le dedica tiempo eh, y oído Así después nos traes, como por ejemplo hoy, eh, algo ya un poco masticado para poder escuchar. Sí, hoy traigo una sugerencia desde Lobos, desde mis amigos de Bien. Lobos, gente amiga. Nos eh... gusta también que recomienden. <ríe> sí, en este caso se trata de Delirium Cósmico, así se llama la banda, Delirium Cósmico. Los veo tocar desde que son muy jóvenes, porque son más jóvenes que yo, y de repente empiezan a pasar esas cosas. ¿Viste eso de que yo te cambié los pañales? Eso? Bueno, no son tan jóvenes, yo tampoco soy tan viejo, pero sí los veo tocar. Habrán jugado al fútbol. Claro. Los veo tocar desde hace mucho y veo el entusiasmo y las ganas que ponen, además de ser músicos, son muy inquietos también, siempre están grabando cosas, tocando, eh, haciendo festivales, intercambiando con gente, vienen a tocar a Buenos Aires, vieron cómo es con las bandas del interior, sí. que tienen que hacer su camino desde... Mm -hmm. Interior y a veces un poco más difícil, pero los chicos de Delirium, siempre para adelante. Eh, si tendrías como que definir la música, es una especie de indie en cuanto al sonido, ¿no? esto de crudo, digamos, ¿no? despojado en algunos sentidos, eh, bastante directo. Y después, en cuanto a estilos, hay algo de punk, hay algo muy de la época de babasónicos más rockera, digamos. Eh, hay algo de pop también. Machi, el cantante, además es, es una especie de artista plástico que ahora les voy a mostrar ahí en internet. Dibuja tapas de discos históricos muy, muy lindos. Tiene, sobre todo del punk tiene esto de las vos mismos, de la, de la estética hecha por ellos, está bueno. Eh, y lo que traje es un EP que lo grabaron acá, acá cerca, en un lugar que se llama Templo Enfermo, que también se los quería recomendar. ...para los que tengan algún proyecto cultural, artístico... ...es sala de ensayo... ...ellos también hacen producción de material audiovisual... ...te sí. filman, te graban ahí... Eh, ...hacen distintos registros, te diseñan páginas web... Eh, ahí está Juan, también un amigo. Están acá nomás, en Camargo, al 500. Cerca. Eh, si quieren visitar es temploenfermo.org.es o en Facebook ponen temploenfermo y sale. Ahí es donde registraron este disco que vamos a escuchar los chicos de Derir un Cósmico. No terminé de hablar bien con Machi, el cantante, y le pedí que me cuente un poco sobre el disco, pero no llegamos a, a la respuesta. Eh, Tengo entendido que lo grabaron a la, a la vieja usanza, digamos, de... Todos juntos. Sí, todos juntos tocando en la sala de ensayo, porque es sala de ensayo. Uh -huh. Así que creo que eso un poco se siente, se percibe en la escucha del, del disco, que se llama Fuego de la Mente, y la canción que elegí se llama Surferas de California. Uh -huh. ¿Sí? Eh, bueno, tiene un poco que ver con la muestra de hoy de Chicas en Bikini que arrancó ayer acá en el, la tribu, ¿no? De, tiene algo de surf y algo de California la muestra. Eh, lo traigo a colación para recomendar y que se acerquen a ver la muestra que va a quedar acá colgada en Lambar 873. Sí. Eh, pero bueno, en realidad estamos hablando del Down Liable, el disco que eligió Juan, se llama Fuegos de la Mente y la canción Surfers de California. Sí, así es. Hay muchas referencias al mar y los chicos vienen de hacer una gira por Centroamérica. Ah, bien compartieron, sí, me compartieron allá con bandas. Eh, también en el Facebook hay material de eso, grabaron videos y aprovecharon para hacer tocatas allá. Así que, nada, eh, para adelante con Delirium, una banda que recomiendo, que suenan en vivo tremendo. Eh, han compartido shows con Boom Boom Kid, con Leo García, con Masacre, tienen buena onda con todas porque los chicos son unos copados, con Javi Punga, todas bandas que han, han sonado acá también, uh -huh. o muchas de ellas. Eh, Así que bueno, eh, lo pueden descargar en deliriumcosmico.bandcamp.com Ahí van, van a ver la discografía completa de ellos Que tienen un par de discos más Que los tengo por acá Están preparando un EP Así que bueno, hay un montón de novedades Que entrando a deliriumcosmico.bandcamp.com Pueden encontrar Si quieren los escuchamos Y después les cuento de una fechita que están preparando Dale tropezó el teclado esas cosas que pasan estaban me gusta me gustó te gustó delirium cósmico era lo que sonaba se lo pueden descargar entrando a deliriumcosmico.bandcamp.com eh, son de lobos los chicos como les decía pero andan siempre por acá tocando incluso algunos de ellos viven acá eh, y les contaba que tienen una fecha ahora el lobos es un poco lejos pero se toman el tren y están al toque se toman una combi un auto una hora de viaje Sí. es como ir a cualquier ...partido cercano de acá del conurbano, digamos... Ya. ...en un ratito estabas en sí. Lobos... Hay, ...hay una parte muy loca... ...ustedes lo deben saber bastante mejor que yo... ...porque no sé. de seguido, ...que para llegar a Lobos de repente la ruta se hace chiquita... ...hay que esquivar un castillo... Ah, sí, sí... Estás ¿No? llegando a Cañuelas... Sí. ...es ah, porque hay autopista... ...es 6 a Cañuelas... Claro. ...cuando uno llega a Cañuelas... ...toma la Ruta Nacional 205... ...que se achica... ...porque deja de ser autopista... ...y es una ruta... ¿Es una autopista que se hace sí. una calle? Sí. Tienes que esquivar un castillo... ...y de repente estás en otra ruta... ...que es un pozo dentro del otro... ...el castillo ese es increíble... ...creo increíble. que todavía está el cartel que dice... ...pisa un peso... Sí, sí, <ríe> es cierto... ...es cierto... ...se ve que andás por esos lugares... ...he ido un par de veces... Bien, esos cañuelas, a 30 kilómetros 30 kilómetros más de ahí, está Lobos, llegan muy rápido Y en Lobos está Ruth Restobar Amigos, también en Lobos nos conocemos todos Pero estos son mis amigos, de verdad <risa> <risa> eh, Van a ser los chicos de Delirium Un Daily Deli Fest volumen 1 Donde invitaron a tocar a dos bandas Androide Mariana y los Surfing Maradonas Que también suenan muy bien Y va a haber una feria de discos Así una especie de festi El viernes 31 de julio Así que el, se, el que se quiera ir para Lobos También encuentran Ruth Restobar, Ruth como nombre de mujer, ahí lo encuentran en Facebook, está, está la fecha de su vida. Para los que les haya gustado, Delirium Cósmico. Perfecto. Eh, ¿te, ¿Te podemos preguntar, eh, utilizarte de, de guía turístico tal sí, vez? Sí, claro. Uno, si va a Lobos, por ejemplo, yo voy, me tomo el tren, llego. Sí. Este. ¿Y sigo caminando, por ejemplo, a algún hostel o a algún lugar sí, donde claro. poner la carpita? Sí, sí, sí. Al bar de los chicos llegas caminando, <risa> sí. 15 cuadras de la estación. Eh, pero sí, hay, hay. Y a 15 kilómetros de la estación de trenes, mm. ahí mismo te tomas un colectivo. Si te gusta el camping, te vas a la laguna de Lobos. La laguna sí tiene camping muy lindo. Eh, y también hay, ahí está bueno para pasar el fin de. Pero, si quieren, un día hacemos una columna de turismo y... Sí, no, sobre todo contarnos de... A mí luego yo sé que es re lindo porque hay amigos y, y, y familia que van. Sí. Este... Pero bueno, a veces uno puede decir, mirá, yo... ¿Recomiendo ir? ¿qué sé yo? ¿Es barato? ¿Es caro? No, es, es barato, pero ya no tanto, digamos, era barato. Se, la cercanía con Buenos Aires, digamos, que le ha inflado un poco también el, el, el costo de vida, uh -huh. porque cada vez está más cerca, por esto de la autopista, por esto de que hay trenes. Bueno, trenes siempre hubo, pero volvieron a funcionar algunos. Eh, se llega muy fácil desde el tren desde 11 o desde Constitución. El que más frecuencia tiene es el de 11. Hay combis, como les decía, se llega fácil. Y en cuanto a parar, sí, tenés la opción camping en La Laguna, uh -huh. que está buenísimo para ir a pasar el finde. Y en el centro sí, también hay lugares para, para parar. Es un pueblo del interior de la provincia de Buenos Aires. Vieron que todos se parecen mucho con la plaza central en el medio, el municipio, la iglesia, muy parecido. Pero para descansar y desconectar de la ciudad babilónica de la que siempre hablábamos, viene bien. Y hay una heladería, por ejemplo, que uno recomienda, la por de, por favor, elador? sí, <risa> Trapani. Trapani es el mejor helado de la zona. Bien, <risa> sí. esos datos son importantes. Sí, sí, hay y... buen helado y buena pizza. Bien. Eh, la es... pizza vamos al bar de los amigos. Ah, sí, por supuesto, hay birra rica también. Perfecto este, Bueno eh, ¿Quién le dice En algún momento Nos vamos a visitarlo Me a encantaría Que armemos algún panazo Sanguchazo en el Puede lobo. ser Aparte me llamó la atención El nombre del festival El Deli, deli Fest o sea, <risas> Algo debe haber ahí también sí, sí, sí, sí. Para degustar Sí Además de la música Sí, sí Y los podemos invitar A tocar un día Tienen un formato Los chicos de Delirium Acústico psicodélico Donde desconectan Los instrumentos Y agregan otros soniditos Locos Digamos que está muy bueno también Así que queda abierta La invitación Por supuesto, sí, me, me, me gusta, me gustaría que vengan. Sándwich, epónimo de John Montagu, conde de sándwich y al pan pan y al vino sándwich.